El Mr. en la pista. Pedro Pay, ¿sabes cómo está la vista? Vemos perfectamente aquí, güey. Es 20-20. Ya. Yeah. Meditación profunda, prepararme hoy, visualizar mi tumba Hacerlo igual que lo hace un samurai para que nunca Se no mi juicio por el temor a ser exterminado Tener cuidado, avanzar con sigilo y bien camuflado Debo elegir mis batallas igual que mis palabras Debo saber lo que intentan porque conozco sus mañas Me causan náuseas con sus oraciones mal estructuradas Conozco bien sus puntos débiles y mis patadas Penetran sus defensas como espadas, güey te cagas Tus rimas como piedras, las de la estratega Dagas Tan afiladas que atraviesan y Tienen. Hagas lo que hagas, no soy igual que tú, farsante, no te me comparas entienden si de cartulina lo que nos separa Yo tengo clase, estilo poser, tú no tienes nada Al menos nada en el nivel al que yo estoy acostumbrado Escucho versos, veo a tus movimientos, todo lo has copiado Cansado ya de estereotipos como tú, tarado Hablas de hip hop, quieres enseñarme, estás mal informado Cegado por tu estupidez y tu ignorancia Me indigna tu torpeza y soy alérgico a tu arrogancia Te crees un corto en el país de los ciegos Pero mi vista es 2020. sé que mientes hablando de lo que no entiendes No sé qué sientes o a quién crees que engañas Sabes que inventas que todo lo que dices son patrañas Balbuceas pendejadas robadas de entrevistas de otros artistas No entiendes nada, repites lo que dicen las noticias Te con la aceptación social y cuánta mierda Eres capaz de convertirte en lo que sea para obtenerla Yo estoy alerta con la mente y la conciencia despiertas A mí no vas a engañarme, entiéndelo, me la pela, Por eso no me comprometo con... Con tu movimiento falso No hablo de pobreza Ni del barrio No es mi caso Lo tuyo es el ridículo Enamorado del fracaso Ilusionado con venderte Eres un tipazo Te gusta o no Yo traigo el rap Que da putazos En tu bocina escucha Z, Y hey, sientes pasos ¿Y Casos dos minutos veinte Para mí son más que suficientes Para bajarte la autoestima güey. soy excelente Vengo estridente Con mi voz chillante oh. ¿Quieres joderme? Adelante incluso Inténtalo ¿Quieres probar el filo De mi siente Siéntelo Advertencia Antes de mentirarme mierda piénsalo Hace tiempo que este chicle ha perdido su sabor Me piden que lo recicle, que me sentiré mejor Que me quede con lo bueno, que lo malo lo deseche Que acabaré con un pleno carácter de mala leche Nací en una cicatriz, pero y otros en heridas Dudosa mi raíz, llena de memorias perdidas Las fronteras de este mundo son anuncios panorámicos Más allá tiempo infecundo, más acá instantes dinámicos Países vueltos infiernos aspirando a ser modernos A costa de su población, poco dejan para movernos Como el tiempo se porfirio, La idea de una revolución es semejante a un delirio Y es que desde que aceptamos el primer mundo como lo ideal Patos morras, la regamos, ya empezamos, pero mal La libre competencia es un modelo de desarrollo, sí Pero como la independencia no ha sido solo para el criollo Vivo en uno de los satélites del imperio del águila calva Esto dado que ciertas élites creen que gobiernan a mansalva Pero no les queda mucho, yo quiero era el masa político Ahora sé para qué sirve el cartucho de un punto de vista crítico No hay marcha atrás, estoy en el compás Voy con aquellas y aquellos que quieren justicia Y Tú dónde estás, aún quieres más y más, sigues tras dos estellos de un satisfactor fugaz. Mira, esa es la diferencia entre ser pueblo y ser masa. El pueblo es emergencia, la masa pues en su casa. Las identidades soy, son los hábitos de consumo. Soy televidente, soy cibernauta, soy hincha, soy. No es sintomático, estamos hechos añicos El trámite burocrático que hace ricos a los ricos, ¿o qué? Pasa a decirme que no son gracias a su trabajo Entre más eso se afirme, el valor del nuestro es más bajo No creo que exista una sola fortuna libre de mácula Ninguna ayuda, chupan sangre que mi trácula. No tardan en acusarnos de que tenemos el monopolio de nuestras vidas Y despojarnos como hacen con el petróleo Otro mundo es posible Otro mundo es posible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 Otro punto es posible De tumbas, líder de tus miedos, a la luz de la luna boy, y te entierro con ellos. Se retuercen los gestos que imaginan, mi aliento. Complejos hechos con resentimientos honestos complejos y oscuros sentimientos siniestro siniestro que yacen reposo obseso el miedo que bajo mi piel estirvindo vemente amor y en cualquier momento home quizás hoy ya me fui no más me derretí soy el psicópata que está al pendiente de ti mañana estaré aquí prolongando tu sufrir el cinturón de miseria que traza tu fortaleza la obsesión más mortera el jardín y su maleza el ojo que observa se frunce desprecia sus umbrales no nos dejan pisar Nos miran de sus labios, no nos quieren ni hablar Venimos de otro mundo, somos repugnantes Solemos náuseabundo y somos ignorantes Somos los salvajes, el peor linaje, los irracionales, ciegos al pendiente de ti ser No perdonamos pues No sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo hacerlo. Si me rosa tu mano, pues Yo te cerceno los dedos. Yo te los dedos. No perdonamos, pues. No sabemos cómo hacerlo Soy un mal nacido que la vida me castigue Que la muerte llegue por este bastardo libre Si no quedan más enemigos por vencer Si ya se terminaron las vírgenes por ponder Yo voy a morder el anzuelo de la fe y el cielo En este infierno sin algún consuelo Si mis locos se pierden en la subida En los pecados que te ofrece esta escena corrompida Voy a quemarlos y mostraré cómo se hace Seré el más peligroso de los kamikazes Borrando del mapa lo que no se necesita tú estás frente a la resistencia viennamita dicen que soy el hijo del desprecio por asesinarlo lentamente y en silencio si todo termina en esta ruta me marcharé con mi sonrisa cual mal nacido hijo de puta Estoy de vuelta como el señor de las nieves Y si estoy en esto negro es porque tú no puedes rapean ilusos pensando que la mueven Yo escucho su mierda y solo pienso está bien leve No sé qué estarás pensando tú Suelto en el mic, tácticas, movimientos de Kung Fu Vuelo tan alto, cierto y mito como un ufo no corro peligros, conozco al enemigo como en el Sun Su tzu. Como a mi mismo socio La sabiduría lo es todo Constantes cambios como un confucio Me eduqué con los 90 viví el 2000 No puedes copiar mi shit, enano es demasiado confuso para ti No los escucho y vi como cambiaron Miles de veces tu estilo, los crucis de mi city Sin querer role model como Shady muchachos ustedes esa puta al inhalar heroína en Fiction, bitch más larga, el cuento que nunca acaba lo que siempre pasa, el todo y la nada tranquilidad y movimiento, soy el digno represente mi elemento exactamente ese momento, cuando la gramática es víctima del talento soy lo fúnebre de un velorio, también soy la pasión del sexo el amor que termina en odio, y no me preocupo por eso La humedad en sus bragas, lo que droga y lo que embriaga Soy la mierda más barata, rata, soy la crema que te mata, puta Soy la lírica absoluta, otra ruta, la verdad oculta Todo lo que me propuse, aquellas promesas que no se cumplen La ambición del egoísta, sin la modestia, un pinche liricista. La codicia del más ávido, la sensación de vivir rápido. El nuevo mínimo, mercenario de comarca, rap legítimo. Soy lo sólido, los gases y los líquidos. Camino por andar, los escritos muertos y hierba para fumar el primero de los últimos nunca icono siempre único el más fiel enemigo soy un lado y soy el otro yo soy hipton soy la risa y los placetes mundanonos lo er det, vi kan Escritores por salir, cuantos más Pero es lo que escribimos, no es la escuela verdadera. Nah, no es mi logo, ese es mi sueño impreso en tu playera. La mierda gorda en el estéreo. Lo tienes, lo bueno supe, el respeto vuelve. Sé fiel al plan con el que vienes. Lo sientes, solo finge esta diferencia es clara. Si conoces a la estirpe Heavy fue Jake la mejor cuartada. Manos en el aire, los tags en tu fachada. Pasado el tiempo, lo supe desde secundaria. Lo mantuve hasta que supe hacerlo de maneras adecuadas. También anduve punta pidiendo espacio en las tocadas y ahora me ves volar tras mis fracasos humes zancadas antes pasa tiempo y ahora razón de ser enamorado del graffiti después de una mujer sentados en el parque este el amanecer comprendí que ni la calle es mía pero vaya que me hace valer me Magnum un 1985 en el micro cerrando cico esta flama piensan tres números distintos es mi camino mi manifiesto no es un pretexto saber de peso pero fluye en Palabras sin medida y tú me escuchas Yo te muestro Nacimos encuelados y aprendimos A vestirnos y andaron dos, tres lados Más, siempre soy el mismo Nada fue dado, fue conseguido Nada prestado, sino aprendido ¿Quieres que te ponga qué? tumbate a la verga el rollo, me es confundido Escribe contenido, te valora Tu rapper de internet Llámese tu historia, llegó tu hora Porque buscas en las redes El respeto que no tienes en las calles Y a donde voy nadie te conoce No se caer Y sales bien en el video Como puta para el baile Y así respaldas con visuales El hecho de no ser nadie Vive tu momento, pues Yo solo soy palabras En forma de desaire Y aire mm. yeah, yeah. Uh. Uh -huh. What up Esta Pac Bell ahí en los controles, puto <risa> ¿Quién más? Dicen que eres esclavo de lo que escribes, por eso escribo libre. Hey 71 se mantiene firme. Yo. Dicen que eres esclavo de lo que escribes, por eso escribo libre. My se mantiene firme. Yo. Dicen que eres esclavo de lo que escribes, por eso escribo libre. Papel se mantiene firme. Yeah. Velen los controles. Yas. Uh. Esta carta escrita al hueco en tu corazón Que siente que todo se pierde, tiene razón Son malas vibras las que bailan en mi habitación Yo seduciendo al vacío con cada renglón Escribo esta carta con dedicación al vacío Hoy escribo esta carta sin ilusión, dolor ansío Cosas malas pasan casi siempre, ya solo sonrío Mientras esperas la cura para ese corazón frío Pienso, este papel se llevó lo mío Dejando el cuaderno solo con este escalofrío Yo te cuento, me metió en un serio lío No puedo escapar, el mal conmigo se fundió Son laberintos mentales, yo vivo en este incendio Fui arrastrado al infierno y nadie me defendió Mi corazón entre presión aprendió, fuerzas me dio No sé yo qué pasó, solo recuerdo, nunca cedió y tal hueco en tu corazón Que siente que todo se pierde, tiene razón Son malas vibras las que bailan en mi habitación Yo seduciendo al vacío con cada ren. Esta carta escrita al hueco en tu corazón Que siente que todo se pierde, tiene razón Son malas vibradas que bailan en mi habitación Yo seducionando al vacío con cada renglón Firme y fuerte en este presente, así voy sin suerte No quiere responder este corazón inerte No estés tanto tiempo aquí, puedes congelarte O puedes hartarte hasta el grado de querer quemarte Yo conozco ese arte que provoca por dentro quemarte Que nada te importe, si nada te importa entonces ¿por qué? Sigue torturándote por lo que pudo ser Repite tu mente, de repente Esa sombra besándote, tu inconsciente Escribiendo esta carta al vacío El bolígrafo impaciente, pendiente Una muerte por resolver el mi interior expediente El dolor más agudo Con esa cruda verdad enfrente No confío en nada ni nadie, no confío en nadie de tu gente Puta vida, no tengo dinero Para pagarte, voy a venderte Mi alma, no conozco la calma, punto y aparte Si eres enemigo de mi parte mis lanzas pueden atravesarte No necesito conocerte para el verso de muerte